There's a murderer at the matinee There are dead men in the aisles The patrons and the actors out, To ourselves if the show is through, The looks the cues With the and smiles At last the 1998 show The Todd song, no one ever sings The curfew-cross line, the comedy divine The bulging eyes of puppets Scoring by Y por la primera pifia de la noche, que fue este silencio inesperado, ¿eh? nada más Pero oye, que pusieron aquí una mesa nueva y montaron cosas, desmontaron la ataque y metida con, con, con un acople cibernético, un cuerpo preexistente. Dios. Ya, luego que que lo entiendan el primer día, según llegue, que me salga bien y que no tenga ninguna pifia. No, menos yo tengo pifies. Y si nunca queréis pifies, ya sabéis lo que tenéis que hacer: que ye sintonizar otra radio, una de esas comerciales profesionales y la de mi madre. Bueno, bueno, bueno, pues nada, resulta que, bueno, que yo lo que te he Yo ya lo sabéis de sobra, pero yo digo os lo otra vez, no me importa lo más mínimo tener que repetirlo. Estáis ¿eh? sintiendo Anedonia. estáis sintiendo al anedónico miserable, hablando con vosotros, con todos vosotros. Estáis sintiendo Anedonia. en Radio Cucaracha, Radio Cucatriple W. Rey Rey ¿eh? 107.3 de la frecuencia modulada. ¿Vale? Y si no vale, no lo mismo, a ver si me entendéis. Bueno, oye, una noche interesante, una noche un poco ñin, diferente a, a otras noches, otros. ¿Eh? Otros jueves del año ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy es mi cumpleaños Estoy contento por tarde de cumpleaños a ver si... Uy, joder, ¿por qué no voy a estar contento por tarde de cumpleaños? Bueno, hay los que no están contentos por, por tarde de cumpleaños Hay los que, hay los que se deprimen, ¿eh? Se deprimen porque cumplen años Porque llegue una fecha ¿eh? A ver, uno no lle el día de su so cumpleaños No más viejo ¿eh? que el día anterior Ni más nuevo que el día siguiente me sí un poquillín, vamos a ver ¿eh? Como cada cada minuto, como cada segundo ¿eh? Yo ahora que estoy diciendo esto ¿eh? Soy unos segundos más viejo que cuando empecé a decirlo Eso por supuesto ¿eh? Para eso tenemos la, la edad cronológica. Lo que pasa es que, que tenemos, tenemos muchas, muchas edades. ¿Qué pensáis? Que nada más tenemos la edad cronológica. La edad cronológica ya no, no, no, no. es la, la fundamental. no La que tenemos que poner en el currículum cuando nos dicen edad. ¿no? O la que, ¿eh? la que más o menos. Bueno, pues días como este, como el día del cumpleaños. Pues, pues, claro ¿eh? Cúmplese una determinada Una determinada cifra Pero bueno, se si lleve la cifra Meramente cronológica nada más la medida ¿eh? De tiempo ¿eh? En unidades de tiempo Comúnmente aceptadas Y en la medida Del, del periodo que transcurrió Desde el día que naciste Hasta el día de, de, de hoy ¿eh? Sencillamente ya eso y eso la la edad cronológica, eh, bon, nun, a ver, no uso el neutro de materia eh, porque podríais decir, bueno, la edad, y un concepto abstracto que, eh, que bueno, pues que el que correspondería un, un neutro de materia tendría que decir eso de la edad cronológica. No, pero quiero decir la edad cronológica porque estoy pensando en muchas edades, eh, en diferentes edades. Eh, vale, ye, no sé hasta qué punto la da ye contable o ye, o ye incontable. ¿eh? Bueno, yo igual, esto no tenía yo la intención de hacer un debate lingüístico, ¿vale? Tener la intención de hacer un, una reflexión de otro tipo, ¿eh? no una reflexión eh, necesariamente lingüística. Bueno, pues la cuestión, la cuestión de ¿eh? que. Uy, ¿Ahora ahora porque no me forrola esto, bueno yo igual no me forrola, no pasa nada, sí. Ya me, me arrebare, sí, mira lo que voy a hacer va a ser va a ser esto, perdona y que estoy hablando por un lado eh, conmigo mismo y por otro lado con el ordenador, ¿eh? que no deja de ser un ente que si bien creo que no tiene conciencia propia, ¿eh? lo que sí que tiene una entidad como ser. Y cojo lo ¿Pero podéis creer que abrí el Google y el Google tiene música. Faime el favor, Google, joder. Bueno, a ver. YouTube. No, yo más que nada porque. A ver, ya que estoy. Yo te explico, pues no tengo problema. ¿eh? Estoy abriendo el, el YouTube. ¿eh? Más que nada por si.. Porque traes una música que está, en vez de estar en MP3. descanse más de que está en, en mp4 entonces es, pues qué sé yo ¿eh? voy a buscarlo también por YouTube por si acaso no me lo no me lo reproduce ¿eh? vale sí bien no, estoy ya que estoy escribiendo en el, en el teclado ahora ta, ta, ta, ta, ta, y, esto, y con esto ya yo creo que que llevo hondo ¿eh? bueno voy por si acaso Voy a abrir el ojo qué lo voto en Y Con este, vale eh, t -t -t -t -t, Vale, bien Bueno, toda la cosa va bien Ahora el ordenador está comportándose Vale, sí Bien está Sí, vale, está Ahora abro esto también En otra pestaña eh, Para tener por lo menos un, un par de Y Eso, ¿eh? por si... ¿eh? Ya me entendéis, por si hiciera si falta <risa> Por si hiciera si falta Eh, lo que pasa que quiero tengo especial interés también en, en poner otra en eh, poner otra en poner otra en poner otra que, que no me sale aquí entonces es coño vaya joder ¿eh? que llepa luego que no llepa ahora uy joder y que también está no vale si sí, está es que lle la hostia esto de, de los ordenadores esto del internet en vez de hacer lo que tú quieres ¿eh? fue otra cosa ¿Eh? y bueno, luego vendrán los los expertos ¿eh? en, en informática y en, y en el manejo de, de computadores personales y dirán no no no Esto yeah, o sea esto más por lo que tú dices ¿eh? no no por, por por sí solo sí, ya ya lo veo ya lo veo vamos Clarísimo que funciona ¿eh? Nada más por las órdenes que yo doy Esto que estáis sintiendo de fondo ¿eh? Y yeah, yeah, el chat Alguien está diciéndome de alguna cosa en el chat Lo que pasa que yo ahora estoy metido en otra página eh, Y yeah, que Habitualmente el chat eh, tenemoslo por otro ordenador Vale, está allí, hombre, está allí Vale pin... oh, no, mejor, mejor pincho aquí Tengo que estar atento De, de, de dar al pause Vale Ahora ya puedo volver al chat, hombre, ya puedo volver al chat Vale, ¿qué me están diciendo? Mola ese ruedito como si pasara algo rápido eh, Eso te ha puesto en el chat Mola ese ruedito como si pasara algo rápido No, no un ye, no un lápiz, como dice Lucía ye, ye eh, el, el chat, el propio chat eh, Vosotros cuando cuando escribís eh, Pues si no tengo la, la página tal Pues suena esto lo que pasa que voy a ver si existe alguna forma de quitarlo retorno de torre no no pues no lo hay no lo o bueno o si lo hay yo no lo encuentro ¿eh? yo no lo encuentro a ver aquí que bueno vale. bueno pues nada va igual ahora tengo abierta la la venta nuca esta y en principio no tiene por qué ¿eh? no tiene por qué no tiene por qué suena eso eso sí ¿Eh? cuando ponga cantares pues sí que va sí que va a sonar ¿eh? sí que va a sonar eh, ponme aquí un hasta aquí en que se va a llamar Westbury dime ah no lo quites que así sabemos cuando te llega lo que escribimos bueno anda yo la verdad que yo prefería tenerlo qué queréis que os diga prefería tenerlo en el otro ordenador pero no sé por qué resulta que en el otro ordenador no aparece eh, no aparece la posibilidad de abrir el chat decímalo el otro día al compañero bueno decímalo no eh, dijo el otro día al compañero de de sesión continua eh, que que no había posibilidad de abrir el chat la verdad que no, yo personalmente no tengo ni puta idea de dónde puede estar no no lo entiendo no lo entiendo en absoluto pero bueno sí sí y, y es verdad que aquí nunca no se sé ve por ningún no se ve por nayundes o sea que vamos a a tener que, que ponerlo que poner un este y otro pero bajo bajorobáseme, bajorobáseme porque ¿eh? porque porque no va no va a sentirse bien los cantares coño va a sentirse de de fondo el, el, el, el bueno no de fondo no porque lo que voy a hacer va a ser vale bien ya entendí vale ya... te es que tiene un cerebro tiene un cerebro aunque parece que no pues tiene cerebro Bueno, lo que estábamos ¿eh? algo lo que estábamos Para no marchar mucho de la olla Estábamos hablando de los distintos, pos, distintos tipos de edades ¿eh? Eh, Ya hablaremos de la edad, la edad cronológica Que ya es la que, bueno, la que manejamos habitualmente ¿eh? La edad cronológica Y es sencillamente ese cómputo Esa medida del tiempo ¿eh? Que discurrió Desde el momento del nacimiento No desde antes Porque podría ser desde el momento de la concepción Desde los 5 meses, qué sé yo Qué sé yo lo que podía ser Pero bueno eh, eh, Se toma como, eh, como Como momento inicial Podría tomarse otro, pero ese sí ¿Mm? Podría podría tomarse como momento inicial el Bueno, suele tomarse Podría tomarse cualquiera Pero el que se toma ¿eh? Y el, el momento exacto ¿Mm? En el que tu entidad corpórea, la entidad corpórea de la persona, bueno, concepto de persona, algunos dicen que llega después, pero bueno, la entidad corpórea sal de. salpe la. del coño de, de la madre. Bueno, vale, si hay cesárea, igual no sale exactamente por coño. Bueno, la verdad que no sé por dónde salen cuando hay. cuando hay cesárea, pero bueno, ese, ese momento y, ¿vale? Ese momento y Digamos que llega el momento en el que. ¿Eh? En el que el recién nacido pues entra a respirar aire, por ejemplo, sí, puede ser un, una buena manera de decirlo. Bueno, esa es la edad cronológico ¿eh? esa es la edad cronológica que, que todos usamos para pa medirnos. Y si hoy es mi cumpleaños, y porque transcurre un periodo de tiempo X, ¿eh? desde el, el mío nacimiento ¿eh? hasta exactamente el día de hoy. Todos los días transcurre un periodo X. Pero bueno, digamos que hoy Y redondo ¿Eh? Hoy, hoy eh, la cifra, en concreto, completa, ¿eh? completa una unidad anual ¿Eh? Cada vez que se completa una unidad anual, ¿eh? pues celebrase el cumpleaños Pero bueno, que la edad cronológica no un Y que la única edad que, ¿eh? la única edad que, que existe En un Y la única manera de computar la edad Tenemos también, por supuesto, la edad biológica ¿eh? ¿Qué Y es la edad biológica? Pues la edad biológica Y Pero por, por un Liao Está la Está así la, la cifra, el tiempo que tiene el, el, Tu organismo Pero también oye, hay que ver cómo está el organismo Hay organismos que tienen La misma edad cronológico Y, y que no necesariamente Tienen la misma edad biológica La edad biológica sería el, el estado ¿eh? La cualidad En la que se encuentren los Los, los órganos hay aparatos que, que componen el, el cuerpo ¿eh? una eso una cifra meramente ¿eh? meramente biológica en la que bueno pues nosotros cogemos a ver estos dos supuestamente tienen la misma edad cronológica no sí Hostia, pero este tiene el fegado fechucaldo eh y este tiene el fegado de puta madre bueno pues ese el fegado ¿eh? los médicos no sé exactamente cómo lo Eh, como lo lo cuantificarán pero dirán bueno pues este fegado tiene una edad eh, biológica de de cuarenta ¿eh? Eh, por embargo el el la edad cronológica del individuo completo no pasa de no pasa de treinta ¿eh? o sea, treinta pero este fegado tiene cuarenta ¿eh? si cogemos la la edad de, de todo el organismo físico ¿eh? y sacamos una media pues esa será más o menos la La edad biológica, que en un tiempo, por supuesto, para nada ¿eh? que coincidir con la edad cronológica No son los dos únicos conceptos de edad. ¿eh? No son los dos únicos conceptos de edad en absoluto. Son los dos más importantes. Bueno, lo más importante ya era el cronológico, ¿eh? y también bueno, pues vemos que el biológico pues, tiene una importancia bastante grande, aunque no se suele, no se suele usar, pero hay también más edades, ¿eh? la edad mental, ¿eh? pensar si alguna vez na, na edad la edad mental? La edad mental, yo la edad mental yo un criterio que utilizan psicólogos y psiquiatras, la medida del, del cociente de inteligencia. Cociente, no coeficiente. Estoy fartuco de sentirlo de coeficiente. No hay ningún coeficiente ahí. Hay una división, un cociente. Joder, un coeficiente y da qué? ¿eh? Por lo que se multiplica. ¿eh? Lleva un cociente y una división. ¿eh? El CI, cociente intelectual, lleva una división. edad mental entrada con la lógica. ¿Eh? ¿Qué es la edad mental? Bueno, pues la edad mental y yeah. eh, una medida. ¿Eh? un poco no sé hasta qué punto subjetiva bueno hay tres objetivos que supuestamente la miden ¿eh? que supuestamente la miden pero no sé yo hasta qué hasta qué punto bueno pues no son también un, una subjetividad bueno la cuestión es que eh, la edad mental sería bueno pues la edad que a nivel de, de aprendimiento ¿eh? de facultades de estas que llamen superiores cognitivas la memoria, el aprendizaje eh, el lenguaje, pues eh, se utiliza para, para medir el CI porque no necesariamente una vez más, la edad cronológica el periodo de tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento actual y coincidente con la, con la edad mental eh, todos conocemos eh, en persona o el caso de, de personas que por bueno por múltiples razones por por de nacimiento o adquirido o como sea pues bueno tienen un lo que vulgarmente se llama un retraso mental ¿eh? entonces podemos encontrarnos con personas con una edad cronológica de, pues eso vamos a poner de 30 años ¿eh? pero que ¿eh? tienen una edad mental que la que se considera normal los logros que ellos agamen son los que se consideran normales pues por ejemplo por un año de 10 entonces tiene una edad mental de 10 años hay más tipos de edades por supuesto ¿eh? vimos la edad cronológico la edad biológico la edad mental pero vamos a, vamos a hablar también de la edad social Muy importante la edad social ¿eh? ¿Qué es exactamente la edad social? Bueno, pues la edad social y la media ¿eh? de, de, Del criterio de, de, de la opinión Que los demás, que la sociedad ¿eh? Tiende, tiende de la, Que la edad de una persona um, Vamos a ver eh, no hay una cifra exacta digamos ¿m? porque nadie oh, este, socialmente tiene 25 años ¿eh? 26 para ser exactos pero ¿eh? igual cronológicamente tiene otra vez volvemos a los 30, no, no y eso no pero bueno, eh, sí que la sociedad tiene una serie de, de criterios según los cuales clasifica les edades no sé si me explico diciendo esto, vamos a ver la edad, la perdón, la sociedad, la sociedad tiene eh, una imagen predeterminada de cuál tiene que ser la la imagen, valga la redundancia de la de la persona eh, en diferentes edades. ¿Mm? Pues una persona de 18 años tiene que ser asina y asina. Eh, una persona de 30 asina y asina. Una de 40 tal tal. Una de 50 tal tal. ¿Mm? ...normalmente tenemos la, la imagen de que... ...la persona de 60 años ya... ...por ejemplo la mujer de 60 años... ...pues tiene el pelo corto... ...tiene arrugues... ...tiene... ...bueno el pelo corto... ...entendámonos que lleva ...más fácil la melena suelto... ...en una moza joven... ...que en una más mayor... ¿eh? ...una determinada forma de vestir... ...ya apuretada... ...ya... ¿eh? ...ya lo mejor resulta... ...que esa persona de 60 años... Anda por ahí con la melena al viento... ¿eh? Con una chupacuero... Y un y entonces Y no tiene arrugas porque está muy cuidada... Y entonces decimos... Joder pues... Pues tendrá 60 años pero parece que tiene 30... La hostia... Bueno pues... Eso llega la edad social... Y hay más edades... Bueno tala... Esa mera no sé el nombre... O si lo sé ahora mismo no me acuerdo... De que llega la edad... Eh... la autoimagen, la autoedad, digamos cómo se siente una persona. Creo que ella, creo que se suele decir la edad psicológica, ¿eh? la edad que tú dices, bueno, pues yo cronológicamente tengo 37, ¿eh? biológicamente fui a hacer un análisis y dijéronme que bueno, que los, los cifres normales para para mi edad. ¿eh? Socialmente, la gente me ve y dice que debo tener 40 por lo menos, porque tengo así una pinta de apuretado de la hostia. ¿eh? Pero, pero joder, yo siéntome un chaval. ¿eh? siento un chaval y estoy dispuesto a hacer todas las cosas que, que no oficien antes y me da exactamente igual. Yo, ¿eh? a los míos 37 años, soy, soy la bomba, soy la bomba. Pues eso ya es la edad psicológica. Bueno, efectivamente, ¿eh? como, como yo pensaba, como yo creía, ¿eh? a buen criterio, resulta que, que me da problemas ¿eh? para abrir determinados archivos Yo creo que lo voy a conseguir arreglar, ¿eh? porque voy a escoger yo como que programa recomendados No, a ver, este este y el que yo quiero que me lo abra ¿eh? Y este y el que yo quiero que me util... A ver, joder... y este es el que yo quiero que me use siempre por supuesto que quiero que me use este ¿eh? vale vamos a ver vamos a ver si funcionó cierrate vale ahora sí bueno aprovecho ¿eh? ya que ya que hice este pequeño intermedio voy a poner un cantar coño que no un... la hostia joder eh, para el normal eh? esto de, de que darme las cosas sin avisar Cago en la... Cago en todo, ¿eh? Facidme el favor el favor Bueno A lo que estaba, que Aprovecho este... ¿eh? Este... Esta pifia Esta segunda pifia de la noche Para decir que Hoy toda la música que voy a poner Creo que va a ser de... De la misma banda eh, Sentí, por favor, atentamente Les letras Porque yo y una banda que descubrí Hay muy poco tiempo Pero que les os... 3 fine que me guste mucho, mucho, mucho. Eh, pues recomendaría sentirla, ¿vale? Aunque a lo mejor no os preste la música, no sé, vuestro estilo. Sentirles yetres, joder, sentirles, yo creo que, yo creo que os puede prestar, ¿vale? Sigue sintiendo Radio Cucaracha, sigue sintiendo Anedonia, sigue sintiendo al Anedónico Miserable. Este con el que comparto cuerpo ¿eh? tal de cumpleaños Sí, sí, está celebrando hoy eh, su aniversario Prestaríame aprovechar para pa mandar un, un saludo a, a las personas que tengo en el chat pero lo que pasa es que voy a tener que conformarme ¿m? con mandarnos salud a la persona que tengo en el chat porque estaba en Lucía y Miriam pero Lucía cayóseme pero bueno, no, no obstante... Eh... Oye, saludo la ella también, porque... Joder, ¿eh? ¿qué menos? Aquí tuvo... Y si ahora mismo no está, pues seguro que... Porque surgió de algún... De algún problema ¿eh? Está contándome... Está eh, contándome también en el chat Miriam... Que se cortó la emisión... Bueno, pero es fácil que se cortara... Es muy, muy fácil que, que se cortara... Porque esto está... Tá... A ver, entre, entre tú y yo... Está ¿eh? fechona ya, sería. Oye, ¿qué pasa ahora...? Madre de Dios, no te digo yo que, que el ordenador es tita como una carrapeta. El otro, eh, no, no el no el que estoy usando. Porque resulta que, que ahora desapareció, ¿eh? lo que.. Uy. Madre de Dios. Desapareció lo de los iconos de. Para abrir. Quería abrir el, el internet. Aquí en el otro y resulta que, que no, no se abre. Para medida que llegue tiene... Igual tienda que. Da... Lo que llene el tamaño de pantalla Alguna historia alguna historia de esas. Pero bueno, no sé Tampoco voy, tampoco vos penséis que, que me voy a Que me voy a molestar por el contrario Dame ¿eh? exactamente igual Si <risa> eh, sí me prestaría Comentar ¿eh? Que acaba de surgir aquí con, con esta persona que tengo en el chat Acaba de surgir un nuevo concepto de edad Un nuevo concepto de edad ¿eh? un Fíjame una gracia que no me veas Eh, la edad eh, radiofónico ¿eh? porque claro decía, decía, me decía bueno voy voy echarte échate la edad echarte la edad y y, y pues, pues, la verdad que tiene gracia porque una cosa ya ¿eh? ¿Eh? claro ¿en qué, en qué tipo de edad es de antes de antes cuadra esto ¿eh? cuadreal la edad que te echan sencillamente conociendo la tu voz no, bueno no sencillamente conociendo la tu voz ¿eh? Porque, además de, de la mi voz, eh, ella hizo comentarios de: bueno, pues eh, sintiendo la tu voz, parece pues que tienes tanto. Sintiendo lo que creo que me decía 25. Sintiendo a veces las cosas que dices, pues que tienes 40 por lo menos. Y, y de hecho, me en cuando, ...puedes que, que tienes 15. Hombre, ye, una media complicado ¿eh? Una media que no va a ser fácil, en ¿eh? ninguna manera. Pero bueno, pues mira ¿Qué quieres que te diga? Yo a mí préstame Préstame, préstame ser tan mareado, ¿no? Bueno, efectivamente Pues que ¿eh? cayó la Cayó la misión La misión en digital Porque si no, tendría que estar sintiéndose aquí repetido y no en el caso. Bueno, pues quería, ¿qué queréis que os diga? ¿Sabéis lo que pasa? A ver, que supuestamente eh, arreglamos la, la emisión ahí unos pocos días y ya iba a quedar arreglado para siempre. Pero bueno, paz que existe de algún tipo de de maldición, eh, que fue que no pueda. que, que eso no pueda suceder que. ¿Eh? Desde, que, desde que tenemos emisión por internet yo creo que llevamos más tiempo sin emitir por internet que emitiendo de verdad os lo digo, ¿eh? de verdad de la buena pero bueno que se le va a hacer eh, a ver y es cosa, esta, esta vez no sé cuánto nos cobraban no sé, 200 pavos por por arreglarnos la emisión por internet pero ya veis, no te ha arreglado Bueno, pues nada, vamos a, a seguir reflexionando. ¿eh? Vamos a seguir reflexionando sobre sobre esto de la edad, ¿eh? sobre este tema de la edad. Eh, el día del cumpleaños igual y un momento de esos, los que se aprovecha para bueno, pues para para celebrar, para celebrar la por un la edad que tiene uno. Y por otro, lo mejor también para pa mirar un, un poquitín al pasado. Otros dirán: bueno, pues joder, eh, para pa que te feliciten y para que te fegan regalos y para que tal, va al cualquier día, no tiene por qué ser el del cumpleaños, ¿no? No, pero bueno, vamos a ver: el, el ser humano, como todos los organismos que, que habitan en este planeta, tiene eh, por sí finito. ¿eh? El hombre, el hombre y la mujer. Somos somos finitos ¿Qué quiere decir esto de que somos finitos? Aparte de que todos vamos a morrer Por supuesto que todos vamos a morrer Llega un momento Pero bueno, entre, entre otras cosas quiere decir que la nuestra capacidad ¿sí? La capacidad Dicen del nuestro cerebro Bueno, yo prefiero decir la, la capacidad de la persona ¿sí? No tengo yo tan claro Que, que te da todo en el cerebro ¿sí? Habría mucho que Reflexionar y que discutir sobre Sobre ese tema Bueno, pues resulta que la nuestra capacidad es llenada, y finita. ¿Mm? No podemos retener dentro de dentro de nosotros todos los datos. ¿Mm? Imposible. No se puede retener todo. <coughs> Retenemos unas cosas y otras cosas no. ¿Qué utilizamos para Para pa retener. ¿Mm? ...que utilizamos para ayudarnos a retener... A retener más cosas... ¿eh? ...más cosas de las que... ...de las que nosotros... ...ya... ¿eh? ...podríamos, de las que la nuestra capacidad... ...podría retener... ...pues usamos la... ...categorización... ...y la asociación... ...entre otras cosas, pero bueno, eso, eso no está... ¿Qué es la categorización y la asociación? Bueno, pues... ...que eh, no recordar exactamente... ...todo... ¿eh? sino bueno recordarlo eh, agrupado, recordar grupos ¿no? y otra cosa que hacemos y eh, utilizar estímulos determinados para que se nos soliciten unos determinados recuerdos. Eh, en este caso, en el, el día del cumpleaños, el del día del aniversario. Bueno, pues yo un día que utilizamos de esa manera, ¿eh? yo una especie de estímulo discriminativo, pa, en el momento que aparez, ¿eh? pues decirme que, pues, ¿eh? y esto me dice que tengo que, pues si el cumpleaños, tengo que felicitarlo, ¿eh? o, o si el propio, pues bueno, igual tengo que hacer un repaso de la, de la mi vida. ¿eh? Eh, ¿Qué, puedo, ¿Qué podría repasar yo? Hombre, yo ya tengo... Tengo una edad... ¿eh? Tengo una edad... Esto no se puede decir... Porque es impredecible... Pero bueno... Podría decir que tengo... Aproximadamente... Pues... Podría decir que llegué a la mitad de la vida... ¿eh? A la mitad de la vida... Porque bueno... Pues tengo... Por la mi edad... Cronológico... No necesariamente... ¿eh? No necesariamente... cubrí eh, cubrí, la, cubrí la la mitad de la mi esperanza de vida de la esperanza de vida que tendría una persona cualquiera que naciera donde yo y en el, en el momento que, que nací yo por embargo eh, por embargo lo que pasa allí es que la, la vida biológico de la que os hablaba antes Bueno, pues igual y un poco ñim más avanzada ¿eh? que lo que sería la, la edad biológica normal. Igual no coincide con la edad cronológica, sino que está un poco más avanzada. Tuve padecí una serie. ¿eh? Este cuerpo padeció de alguna serie de, de enfermedades ¿eh? que lo llevaron posiblemente a cortar esa esperanza de vida. ¿eh? a lo mejor no pero a lo mejor sí ¿eh? también es verdad que bueno eh, no sufrió otra serie de no sufrió otra serie de hábitos o vicios ¿eh? que también te pueden pueden ¿eh? incrementar todo biológico de la persona y y bueno pues hacer que la, la esperanza de vida el tope de la esperanza de vida llegue llegue antes Se llama corto con la que supuestamente tiene que tener una persona de, ¿eh? que nació en el mismo entorno, en la misma época. Bueno, yo más o menos creo que estoy exactamente a la mitad. ¿Eh? Puede es ser que no, pero también puede ser que sí. ¿Eh? Estamos ahí, ¿eh? estamos ahí, estamos na la mitad. Entonces, pues bueno, igual, oye, pues el hecho de, de pensar que igual estamos a mitad, pues yo me un momento para. Para mirar para atrás y, y mirar para adelante también, ¿por qué no? Si si uno coge y mira para atrás, puede decir, estoy satisfecho, estoy orgulloso de lo que hice. Y hay mucho que de decir, ¿no? aunque hay un momento, falé, de que hay necesidad de, de categorizar las cosas y de no dishebrarlas hasta el extremo, porque entonces no tendríamos capacidad para analizarlas, <coughs> la verdad que no, no sabría yo decir si estoy satisfecho o insatisfecho con la con la mitad de, de esta vida que, que más o menos llevo llevo vivida no sabría decirlo no sabría decirlo porque miro para atrás y hay cosas de las que estoy de las que estoy muy satisfecho ¿eh? y hay cosas de las que no estoy yo demasiado satisfecho Equivoqueme No sé, no sé tanto si me equivoqué. A ver, porque también yo procuro siempre tener, ¿cómo os diría yo? Procuro siempre guiarme por ese lema de nada más me arrepiento de las cosas que no me feo. ¿Mm? Efectivamente, arrepiento nada más en general de las cosas que no me feo. Y es también una exageración, ¿vale? Eh. de alguna cocina que es difícil que a lo mejor no tenía que tener fecho pero también es verdad que el, el fecho de, de faceles eh, permitió te conocer las consecuencias ¿m? y siempre de alguna cocina aprendiste aunque sea ya no volver a tropezar con la misma piedra pero por lo menos eso eso ya lo aprendiste Si no las hubieras hecho, quedarías siempre con la con la, con la idea, ¿m? con la con la duda, con la duda de si de si eso ¿m? que dejaste de hacer, que yo lo que hubiera pasado si, si lo hicieres. En ese sentido puedo decir que tampoco tengo motivo para sentirme insatisfecho con lo que con las cosas que física que llevo fechas porque no salieron bien. Otros salieron mal, pero como en realidad no sé cómo hubieran salido, si te de faceles o incluso si les hacía de otra manera, pues oye, qué sé yo, ¿dónde te iba a estar ahora mismo? Eh? Pues hay. Uf, ¿Cuántos años habrá? Pues habrá como Como 15 años. ¿eh? Habrá como 15 años, surtióme una oportunidad. De que una persona extremadamente influyente ¿eh? pudiera mirar para mí surtióme la posibilidad de tener un padrín ¿eh? Ya sabéis, ese dicho de que el que tiene padrín, bautízase ¿eh? Y el que no lo tiene, para <ríe> pa el contenedor de basura <ríe> Bueno, pues a mí surtióme la, la oportunidad de tener un padrín realmente influyente y poderoso Pero no quise no sí no sí y decidí seguir ¿eh? con la con, con la mi vida por los míos medios ¿eh? sin de nada en aire claro ahora eh, a lo mejor digo yo joder pues mira tú tenía que haber ¿eh? tenía que haber escollido ¿eh? tenía que haber arrimado al padrín aquel porque ¿eh? ahora veo que hubiera sido un padrín que en principio debía echar un gabito en el todo lo que fue todo lo que ya el tema laboral ¿eh? el tema laboral si miro ¿eh? para atrás el misterial, pues hombre tampoco llegue sea ninguna maravilla no me quecho eh no me quecho bueno sí a veces quecho me <risa> pero bueno en general yo creo que tampoco no lleva para que eh. y peor y peor lo de lo de otros ¿eh? los otros los otros que o no tienen trabajo ¿eh? ...o lleven trabajando toda la puta vida... ...de lo mismo y de una cosa que no nos gusta... ¿Mm? ...no sé qué es peor... ...no sé qué es peor... ...cuando tienes necesidades básicas cubiertas... ¿eh? ...entendámonos... ...no sé qué es peor... ...si no tener trabajo... ...o tener que trabajar por narices... ...en una cosa que detestes... ¿eh? ...que no te gusta... ¿eh? ...que te arreces de ir a trabajar... ...ya vos digo, teniendo las necesidades cubiertas... ¿eh? porque si no tienes necesidades cubiertas y, y resulta que el trabajo ¿m? permítete obtener unos perres que te ayudan a cubrirles ¿m? coño pues entonces ya estás sacando algo de del trabajo aunque aunque el trabajo sí no te guste ¿m? o te rezas de, ¿eh? pero bueno cuando les tienes cubiertas ¿m? por una o por otra cosa En mi caso porque no gasto ni para <risa> Podría decirse que soy un tacaño Bueno, pues lo mío sí, sí Pero bueno, vale para precisamente eso Para pa, pa no de, pa desesperarse cuando no tienes trabajo Para a veces alegrarse incluso de que se acabe un trabajo Eso también Entonces, bueno, mirando atrás tampoco puedo decir Que sea insatisfecho del todo con el mío trabajo pero bueno lo que sí lo que sí está claro y que, ¿eh? que no, no se guió por la por los estándares ortodoxos y a lo mejor si hubiera si hubiera querido arrimarme al, al padre en aquel pues entonces sí entonces sí que, ¿eh? sí que sí que sí que se sí que se conducía por lo, por la ortodoxia debería, era, debiera arrepentirme entonces, bueno, yo creo que no, yo creo que no porque qué sé yo cómo estaría ¿eh? como estaría ahora pudiera ser que estuviera muy feliz, ¿Mm? pudiera ser que, que tuviera trabajo pero estuviera frustrado pudiera ser pudiera ser que tuviera muchas más perras que, que las que tengo ahora o también pudiera ser que ¿eh? Que, ...que el fecho de tener un... De haber algamado un trabajo seguro y bien pagado... ...pues me hubiera convertido en un vivo a mi madre... ...y me hubiera... Eh, ...fecho necesitar necesidades creadas de esas... ...que me pudieran suponer... tantas perras como ganaba más... ...que sé yo... ¿Eh? ...ya sabéis que el más rico no es el que más tiene... ...y el que... ...menos necesita... ...pues a lo mejor, a lo mejor también... ¿eh? ...a lo mejor también era... Una cocina, una cocina de esas Por eso os digo, no sé, mires para atrás Y no necesariamente tienes que arrepentirte De, de las cosas Ay, esto podía eh, Si esto hubiera dio mayor Coño, si hubiera dio peor eh, Esto podía haber sido más guapo Sí, y más feo también Vamos, que Que me parece a mí Que no hay eh, No hay necesidad de De arrepentirse de nada Yo personalmente creo que no me arrepiento de nada de lo que tengo detrás ¿Mm? Mientras mucho tiempo arrepentíme de cosas Pero la edad, una cosa buena que tiene y que llévate, o por lo menos en el mío caso, llevóme a ser más racional Siempre fui bastante racional, creo Pero ahora soy más, soy más racional todavía Yo creo que sí ¿Mm? Y por eso, bueno, cosas de las que me arrepentía ¿m? Y que yo pensé que hiciera mal Pues, oye Con el tiempo dime cuenta que no necesariamente estuvieron mal Mira, y ahora mismo, por ejemplo, de unos días para acá Estoy arrepintiéndome de haber quemado los míos apuntes de, de la carrera ¿M? Porque, bueno, en aquel momento, la verdad Que, que tenía tanto odio a, a tener que estar allí A tener que estudiar que bueno, estaba deseando quitarle esas de delante ¿eh? para pa poder desfacerme de los de los apuntes pero ahora ¿eh? que ya hay uno más mayor pues le gustaría tenerlos ahí porque vio que bueno que había cosas prestosas que gustaría poder volver a repasar y ya no tiene la posibilidad ahora siempre podéis decir eso de bueno me pasó todos los libros no ya lo mismo les en un libro ni ¿eh? lo mismo que en esos apuntes en los que tú a Mis apuntes eran buenos ¿eh? resumía mucho mucho conocimiento ¿eh? resumía mucho conocimiento los míos apuntes y joder pues eran, eran muy útiles y eran unos resúmenes de información muy buenos pero bueno desfíceme de ellos desfíceme de ellos y qué íbamos a qué íbamos a hacer Estoy arrepintiéndome de desfacerme de ellos Pero también eso tuvo la función joder Hostia, la catarsis que ya era ¿eh? El tirar los apuntes al fuego el día de San Juan Lo gusto que quedaba No me acuerdo de eso No, la verdad que ya que no me acuerdo No me acuerdo gran cosa Pero bueno, sé que en ese momento Ya era lo que sentía Entonces, bueno, arrepentite ¿Para qué vas a arrepentirte, joder? ¿Eh? al fin y al cabo, pues igual lo que tenemos que tener claro llegue, bueno pues que, que estamos aquí ¿m? que hacemos cosas y que esas cosas no tienen por qué ser ni buenas ni males tienen que ser pues las cosas que nosotros decidimos y queremos hacer y lo que decidamos pues que está bien decidido y bueno, que total como otros vamos a morrer, que pasa Bueno, otra vez el mismo problema de antes. Mira que yo quería quería poner un, un cantar agora y voy a ponerlo. Hostia, que si voy a ponerlo. Voy a ponerlo como, como que me llamo anatónico y mi apellido miserable. A ver, ciérrame esto. Fire favor. Y ábremelo, ¿eh? Ábremelo con este otro. Venga, seguís sintiendo estos. Y ya os digo, sentí la letra porque yeah, realmente guapa. ¿eh? ¿Vale? Bueno veréis lo que lo que está pasando. Yo en una, una situación curiosa. Préstame estas situaciones curiosas, préstame reflexionar sobre ellos y comentarles Resulta que, bueno, yo estoy en una situación curiosa y casi lo normal. La emisión por, por internet, por ciento si eh, por www .org, eh. y eh, eh, en un furrula, eh. yo curioso, eso sí es curioso que pagaremos 200 pavos porque viniera ¿eh? porque viniera a iguanoslo ¿eh? y, y que te ha como estaba exactamente como estaba, nunca ni mejor ni peor, está mal <risa> bueno pero ven bueno. pero ya curioso porque mira eh, tengo dos personas metidas en el en el chat tengo a Lucía y tengo a Miriam Y ninguna de las dos Tiene posibilidad de sentirlo analógico, por el 107.3 De la frecuencia modulada Que por ahí supongo que sí que estamos saliendo <ríe> Digo yo eh, Lo he dicho Ninguno, ningún, vaya Que ninguna de ellas dos Tiene esa posibilidad Pero por embargo, siguen metidos en el chat de esto que No entiendo Nunca no sintiendo en el programa Pero siguen metidos en el chat O sea que.. O sea que. Bueno. Voy a poner. Voy a poner yo también. Porque es curioso, estoy. Estoy. Estoy hablando de ellos. Pero ellos nunca no, no sintiéndolo. Entonces voy a ponerles nerviosos Diciendo ellos. ¿Qué estoy hablando con ellos? ¿Eh? A ver lo que. A ver lo que dicen, a ver lo que me responden. Vamos a hacer un experimento sociológico. Bueno, y mientras tanto, bueno, pues.. Eh, Seguimos comentando ¿no? Una de las cosas que, que me comentaban el chat Y era que, bueno, que Porque yo, yo les decía Hostia, pues no", ellas decían Bueno, no se siente no sé qué tal Y yo decía, bueno, pues yo sigo aquí A gusto, falando y tal y Bueno, pero ¿con quién falas? Yo, de mano falo con toda la gente que está sintiendo punto tres de la frecuencia modulada que ¿eh? ¿Qué coño? ¿Eh? Se... Sé, sé que hay de algunos que suelen sentirlo No tengo la seguridad de que tenga ahí Pero bueno, pudiera estar, qué sé yo en de los capítulos tantas muchas veces eh, El trovador, de ese mes en cuando Hombre, no sé yo ya si es porque Porque madrugan mucho eh, El de sesión continua El compañero de sesión continua También me comentó más de una vez Que, que sueltar metido en el chat eh, Metido en el chat, madre de dios Estoy como una vez a, que suele sentir el programa el 107.3 Bueno, va, que puede... ¿eh? Mucha gente, mucha gente Estoy hablando con todos esos ¿eh? Pero también eh, estoy hablando... Vamos a suponer que no tuviera nadie ¿eh? Vamos a suponer que ahora jueves ¿eh? 9 de junio El ¿eh? año 2011 A las 23.03 minutos de la noche No te ha nadie El 107.3 No se siente por ¿eh? la misión por internet Y en un del 107.3, bueno, pues Pues con quién está hablando el anedrónico miserable? Bueno, pues mira, todavía estoy hablando con mucha gente. ¿Mm? Estoy hablando lo primero con el espacio. ¿Mm? Ya dice sí que, bueno, que igual estoy equivocado, pero pienso que no, creo que no. ¿Mm? Por lo poco que sé de física, creo que no. Creo que le son de sercianes ¿no? cualquier tipo de onda electromagnética. Eh, sin nada, no le interrumpe, no muere, sino que sencillamente continúa, ¿m? continúa el, el solo desplazamiento mientras millones y millones de años. Entonces, la señal de Radio Cuca, de Radio Cucaracha, en principio igual falla eso, igual se emite al, al espacio, ¿eh? igual sigue y sigue y sigue y sigue por ahí. Y a lo mejor nadie la siente ¿eh? Pero a lo mejor ¿Quién sabe? Dentro de 3.257 años Y unos meses ¿eh? Pues pues ¿eh? De aquí en la de, de alguna civilización extraterrestre De algún individuo De otro mundo Pues resulta que, que la siente ¿eh? Les son de electromagnéticas También van tan rápido como la de luz, pero van casi igual de rápido. O sea que ese tiempo, pues qué sé yo, pues igual son tres mil años luz. Bueno, pues oye, en tres mil años de YouTube, ¿a no sé dónde se llega? Porque ahí sí que de, de, astro, de astrofísica sé algo, pero no sé, ¿eh? no sé decir lo que está específicamente a tres mil, a tres mil años youth. Bueno, pues igual hay algo igual no hay nada, igual estoy falando. ¿eh? Estoy hablando por el vacío Estoy hablando por el gran silencio Pero bueno, pasa otra cosa Pasa otra cosa también eh, Esto yo no máquina del tiempo También Supuestamente oye 9 de shunu, Pero no necesariamente A lo mejor lleve 25 de Shunetu Pudiera ser guapamente ¿Por qué? Porque no estoy hablando Solo... solo para la gente que está sintiendo el programa ahora mismo el programa estoy te grabando tengo aquí el programa de grabación abierto hombre es verdad que, que nadie me dice que no me vaya a dar algún problema y esto quede sin grabar también pudiera también eso puede pasar pero bueno confiemos en que no me va a pasar y entonces como el programa va va a quedar grabado pues van a van a ¿eh? van a poder sentirlo en diferido, pues muchas personas, las es que en ese momento que salga este programa en diferido o al azar, pues están sintonizando radio cucaracha, ¿eh? pues para todas esas personas va. Mira, si si es uno de esos ¿eh? que está sintiendo este programa, y ye, no ye ¿eh? nube no de shunu, ¿eh? que sepas que este programa va dedicado para ti. ¿eh? Este programa va dedicado a todas las personas. ...que lo sientan... ...un día diferente... ...del 9 de junio ...que os va a ir... ¿Eh? ...a que mola... <risa> ...bueno el experimento este... ...no me furró... ...porque no me están contando... ...no me están contando casi nada... ...voy a ponerles nervioses ...vamos a ver... qué, qué, qué se me ocurre... Eh, voy, ...voy a decir que sigo hablando de ellas... ¿Eh? ...voy a poner sencillamente eso... ...esas palabras... Sigo hablando De vosotros Y una manera también De, de, de asegurarse que eh, Que esas personas eh, que, que descargan el programa Porque deben decir Hostia, me quedo con estará diciendo ¿Qué estará diciendo esto y de nosotros Sí, bueno, de hecho Lucía Pongo ahí en el chat pon, A saber A saber qué, tar, ¿Qué estás diciendo? Y ahora a mí me pone Uy, uy, uy Joder No vale Voy a poner ellos, ¿qué, qué más les puedo poner? Para ponerles nervioses, vamos a ver. Eh, bueno, voy a poner que estoy aprovechando, ¿eh? estoy aprovechando que no me sienten, estoy aprovechando que no me sienten, que no me sentís. ¿Para qué? Pues para decir lo que pienso de vosotros. Vale, vamos a poner. Para decir lo que realmente pienso de vosotros Qué risa que me dirán Sí, porque joder, aquí Lo que va, lo que tiene gracia ¿eh? Van a ser los, los, los respuestas <risas> Uy, porque esto no sale Ah, bueno ah, Sí, ahora salió Estoy aprovechando que no me sentís Para decir lo que realmente pienso de vosotros <risas> Pues es bueno, voy, voy a poner Voy a poner unas risas para, para relajar Un poquitín el Un poqueñín también el, el, el torno tampoco. Y el plan de, ¿eh? de que es todo porque igual... ¿sabes? ¿Mosquearánse? ¿Mosquearánse por esto que yo os digo? Hombre, yo, yo cuido que no, ¿eh? Yo cuido que no. <risa> Dime, Miriam, cuidadín. A ver si vas a perder a tus oyentes más fieles. Pues igual. Y otra cosa de la que... Bueno, eso tendría que hablar cuando no cuando fuera el cumpleaños de, de este cuerpo ¿eh? El cumpleaños cronológico de este cuerpo sino cuando fuera el cumpleaños de Anedonia. De Pero en estos tres señinos Ya más, coño, ya tres y medio Que lleva Nedonia La verdad que tuvo oyentes fieles De de tenerlos, vinieron otros Home, Hay que reconocer que yo creo que nadie Nadie fue tan fiel si... Sí, sí, coño Mierda Que como los que hay ahora ¿eh? Los que hay ahora son muy fieles Pero bueno ¿eh? o, Otros suban antes Acuérdame del, mi oyente londinés ¿eh? No me voy a esquecerlo que, Joder, hombre, vaya ilusión que me falla a mí ¿eh? Tener un Un oyente Haber tenido un oyente Desde de, de, de Londres ¿eh? Yo que sé Pues el oyente indignado ¿Eh? ¿acordáis vos pues, del oyente indignado? aquel que llamaba de, de ese mes en cuando <ríe> para contar la, la su indignación ¿Eh? díganme que marcha por sus aposentos en el, en el chat que bueno chicos ya que no podemos participar en la conversación del anedónico yo me voy a retirar mis aposentos bueno pues aunque aunque no lo sientas pues, bueno, que duermas bien ¿eh? que duermas bien Eh, como de, pues seguro que lo siente eh, seguro que se lo descargo que lo siente diferido porque querrá saber que yo lo que eh, lo que dici lo que dici de ella pues bueno este saludo me llega ahí saludo mínimo eh, eso duerme bien y el día que me sientas duerme bien también claro Y bueno falamos falamos mucho del pasado Pero la verdad es que todavía no falamos nada del futuro ¿No? Y otra de las cosas que hay que hacer cuando cuando estás en un en una fecha señalada de este ¿eh? en un cumpleaños Pues igual hay que falar un poquín de del futuro también ¿eh? Bueno pero mira eso podemos a hacer después de, de sentir otro Otro cantar. ¿Mm? Volverse de, de los mismos, ¿eh? de los mismos. Yo, en fin, una vez más, recomiendo pues, que Sientas la letra, que está realmente guapa, ¿vale? Venga. Y luego ya falo un poquitín de, del futuro. Y que me confundía de cantar. Bueno, pues yo con toda la gente del mundo voy a poner el cantar que quería poner de verdad, joder. Estoy como una verdad, estoy como una verdadera verdad. Y esto que acabo de hacer, bueno, esto queda horrible, queda fatal. Oye, mira, siéntolo mucho. ¿Qué queréis que os diga? Joder, ¿es este programa para pues, oye mío, para poner lo que yo quiera. <risa> Vuelta a pifiar Vuelta a pifiar porque no sé por qué motivo eh, Esta eh, Esta canción paró así de golpe Bueno, no, pues ¿qué, le vamos, qué vamos a hacer eh, Si sí, sí, Oye, si esta noche Tocan pifiar esto, pues tocan pifiar ¿Qué vamos a hacer? A lo mejor de, de esa manera Pues os animáis a intentar Sentir a esta gente que Yo creo que mola No me voy a decir llena, Son Strawberry Hardcore, el grupo que montó en sí Strawberry, el de Defcon Con Dos, el que montó, el que montó después. Yo mucho, yo muy, muy guapo Yo os pues digo las yetres no sé si vos tomasteis la molestia de sentirlas. A mí la verdad que prestan, prestan mucho. Bueno y tampoco hoy quiero alargarme demasiado, eh, porque hostia, tengo que bailar para casa, no traje bicicleta. Otras veces traigo bicicleta y bicicleta, coño, ¿por qué? ¿Eh? porque eso ahora el, el rollo este del, del chateo. ¿eh? Bueno, que eso no traje bicicleta, Eso que voy a tardar más en bayar. Cuando vaya tengo que ducharme, porque hoy de mucho. ¿eh? Entonces voy a querer ducharme. igual ceno do alguna cosina tengo famio hoy no sé tengo cosines en casa pues igual igual aprovecho y ceno de qué la verdad que mañana no voy a ir a clase por la mañana voy de por la tarde nomás pero por la mañana no voy a ir oye puedo tomarlo con más calma no sí sí sí muy fatal eso no voy ir por la mañana pero bueno inda si no estoy cansado vamos a ver que llevo en pies este planín 25 me horas de clase por la mañana, viene corriendo, tres 5 por la tarde, vaya va siendo tiempo de ¿eh? tiempo de, de descansar. ¿eh? Pero poniendo sin nada, oye, dije que digo que hablar un poquito del futuro, ¿no? Hay tiempo leí un, estuve leyendo un texto de, de un físico, ¿eh? de un físico que aunque me maten, no sé decir quién llega. sería Stephen Hawking no creo que Stephen Hawking no hablaba de esto y era un físico que estaba hablando de la posibilidad de los viajes en el tiempo y entendía que ya era posible el viaje al pasado pero no un era posible el viaje al futuro ¿por qué? porque decía el el pasado existe porque ya pasó pero el futuro como no existe todavía Y imposible viajar al futuro Yo no comparto ¿eh? un comp Bueno, no sé si comparto Digamos más bien Que no llega que no comparto llega que en un entiendo ¿eh? Pero bueno, lo que sí entiendo es una consecuencia de De la visión cuántica De la teoría cuántica Pero más allá de la teoría de cuerdas También defiende este concepto Del que voy a hablar ahora mismo defienden que no hay un futuro como tal no. el futuro no existe porque no hay un uno son muchos ¿Eh? Eh, cada uno de los nuestros actos podría eh, podríamos decidir ¿eh? desempeñarlos de, de muy diferentes maneras ¿eh? Siempre que tenemos una opción En la entrada de nosotros Estamos obligados a tomar una decisión Obviamente Esa decisión puede ser Una u otra Puede ser A o B O C o D O X ¿eh? O Y elevado al cubo Pueden ser múltiples decisiones Cada una de esas múltiples decisiones a configurar una situación totalmente diferente Y en cada una de esas situaciones diferentes Van a de nuevo múltiples opciones Entonces ellas van a ser escollíes Y de cada una de ellas Otras múltiples Cada una de ellas conforma un universo Y existirían infinitos universos De esa manera también podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor sí podemos viajar por la línea del pasado que fuimos escogiendo seguramente existen otros infinitos universos paralelos ¿eh? con las otras decisiones en uno de esos universos yo tengo padrín <ríe> que tengo padrín, padrín de bautizos y que tengo, eh Incluo quiero yo a él Uy. Pero bueno Que ahí tendría Padrín Y ahora Que decir si un no tengo Pero bueno En muchos universos lo tendría En unos universos ¿m? La decisión hubiera resultado Habría resultado adecuada Y ahora mismo estaría viviendo una vida feliz En otros universos eh, esa misma decisión hubiera resultado una ya seria y ahora mismo sería un, un propio desgraciado ¿eh? pero bueno por la mio línea por la que de lo que yo escogí suponse que sí podría viajar atrás igual si sí podía viajar atrás en el tiempo ¿eh? pero esa misma línea porque ya está trazada pero de aquí en delante ¿Eh? de aquí para adelante No está atrasada, no está atrasada en absoluto, y es totalmente nueva, totalmente desconocida. No tengo una puta idea de cuál va a ser el futuro, no lo sé, ¿y qué queréis que os diga? Tampoco tengo especial interés en ¿eh? Sabelo. el futuro y el múltiple, el futuro y infinito, el futuro que me espera puede ser de, de 40.000 maneras. en el próximo cumpleaños pues os contaré cómo fue este año infinitos anedónicos miserables os contarán ¿eh? cuáles fueron las decisiones que tomaron y a dónde ¿eh? a dónde los llevaron ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Infinitos anedónicos miserables Contarán A infinitos oyentes De anedonia Todas estas cosas Pensáis en ello, ¿vale? Pensáis en ello Hasta la semana que viene Porque yo ya hecho vos Hasta jueves